Para, para marcar una diferencia ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Matías Travesa, Fabián Pérez, te saludan es que, Bueno, ¿cómo andan ahí? La verdad que muy feliz y muy contento Y me imagino, una oportunidad que se te da Después de aquella... ¿92-93 fue? Eh, la Liga 92-93, exacto Que vos dirigiste en aquel proyecto que tenía Boca en un, en un principio y después se fue Medio como diluyendo Pero obviamente como vos, hombre de la casa Quedaste siempre en Boca Bueno, nosotros, yo estaba justo el año anterior de, vos decís, de ProBasque Claro, claro, exactamente eh, Cuando cuando yo termino ahí llega ProBasque y llega con, con ese proyecto que era un poco eh, como gerenciar el básquetbol y que después que, quedó en la nada, ¿no es cierto? Eh, pero eso fue el año el año después que yo, que yo me fui de, de la primera división ¿Te tomó de sorpresa esta decisión o no? sí, porque incluso ya le eh, daban como casi confirmado a a Julio Lava, si incluso yo eh, estaba eh, viendo un poco el partido de fútbol, y en el partido de fútbol lo habían dicho de que bueno, ya el próximo técnico de Boca Junior eh, iba a ser el actual el, el actual entrenador de, de de la selección argentina y bueno, yo ya eh, me daban como ocho y el martes me llaman para para ofrecerme el equipo, y ahí me agarró... Bueno, sí, por sorpresa, yo no lo esperaba, realmente. Y bueno, imagino que con mucho entusiasmo, porque si bien es cierto que hace muchos años que estás en Boca, no es lo mismo ser el entrenador jefe del equipo, este con un Boca que seguramente va, como viene haciendo en los últimos años, apostando fuerte otra vez a, a la segunda actividad profesional del club, ¿no? No, ni hablar, es, es una... Es una... a lo mejor yo digo que los grandes equipos el momento más importante de los grandes equipos es ahora, es ¿eh? cuando eh, conseguís el material humano que si es posible se adapte a la filosofía que vos tenés en el juego y... entonces ahí es donde realmente podés armar eh, eh, los grandes equipos eh. y ahora es que es el momento donde hay que conseguir los fichajes que uno quisiera y bueno y esto, esto es un trabajo que Eh, bueno, poder pedir a los dirigentes y que se tienen que manejar con los agentes para poder eh, para poder armar como para poder armar el, el, el plantel ¿Y en qué anda a boca Ronaldo con aspiraciones de armar un gran equipo? y Yo puedo decir lo que le dirige a los dirigentes se si le fueron a buscar a Julio Lama para salir campeón y si ahora está Ronaldo Corba eh, es para, para, para pelear también a Río o sea eh, nosotros tenemos que intentar Eh yo tengo 50 eh anécdotas de equipo que armé eh bien que no tuve pero, pero que marca la filosofía de Boca Juniors. Eh a veces en Boca sale un segundo y haber hecho un trabajo extraordinario y te cuento una historia que bueno les cuento una historia que es increíble, para mí uno de los equipos que mejor jugó fue uno que tuvo muy bajo presupuesto, que lo manejó bien Mariano, que hizo un trabajo desde el punto de vista del entrenador increíble, en la que jugaba Trillingam que le dio positivo a Trillingam León Trímica Ups, no sé si se acuerdan sí, aquel sí. que quedó eliminado con un manotazo de escubio escolar y en partido con Peñalol Exacto, de Mar del Plata que le quedó que buena memoria con que ese el el rebote de el... escolar y quedó fuera Exacto. boca que había jugado una gran temporada una temporada eh, yo, yo que fui el segundo asistente estaba loterio de primer asistente yo realmente lo que disfruté de cómo trabajó ese equipo eh, un equipo barato, cómo Rubén los hizo jugar y o sea, desde el punto de vista del endeado era muy difícil repetir ese trabajo y para Boca fue fracaso total y bueno, para la gente del básquet parecía que no porque después Rubén fue a la selección argentina y e hizo lo que hizo ¿no? claro, Pero bueno, claro, eso claro. te marca la tendencia como es el club a, a ver, hasta ahora Luca Fagiano eh, ah, pr primero te lo deciste Paco, Paco Festa. Festa lo vas a tener de sí. vuelta si, sí, los dos asistentes que iban a estar va a ser Paco Festa como asistente y Tito Santini eh, ¡Ah, Tito! ¡Qué alegría! No sabíamos lo de Tito No, no sabíamos pensamos que iba por el lado Duranga Bueno, una alegría ¿eh? No, no, no ya está confirmado Tito ya estuvimos trabajando ya estuvimos reunidos los tres eh, ya estuvieron ayer Tito me acompañó al prefederal en tu club en tu club o en el club cerca de tu casa que En Villa Lina. Hablando, que Lina viv... Exacto exacto, yo quería que Tito empezara a ver los juveniles y a ver si tenía la misma impresión que yo, eh, Paco hoy va a ir a los entrenamientos de las menores para ver, eh, la idea es eh, tener en cuenta, seguramente van a, van a van a venir los caballos que tienen que venir, que tienen que llevar que el equipo vaya para arriba, pero después la idea también es que, que toda la cantera sea tenido en cuenta, porque también es lo que yo creo o mi, o la, la, lo que siempre soñé estando en, abajo en el club, ¿no? O sea que tienen que venir los tipos que empujen el, empujen el carro en serio y, y después tienen que venir los pibes para para foguearlos. Bueno, sería la segunda oportunidad para Tito Santini en Boca, ya estuvo con Néstor García. Eh, ¿Tenés a Luca Fagiano y a Jonathan Treise ya confirmados? No, no, nosotros el único jugador confirmado que tenemos, los demás son todas negociaciones, es Luca Fagiano. Lo demás está todo... Eh, negociándolo, los, y todavía no hay nadie eh, sí hay, hay bueno, yo ya estamos intentando estamos, pero son todas negociaciones que están entre los dirigentes y entre entre los dirigentes y, ¿Y los representantes y los, y los agentes claro exactamente pero, tu idea son dos extranjeros o tres eh, Ronaldo, de acuerdo a tus gustos eh, para armar un equipo de básquetbol hoy yo, a mí me parece que y eh, digamos y que haya dos equipos más eh, va a haber eh, o sea se van a repartir más los jugadores y vamos a necesitar dos extranjeros para mí teniendo dos extranjeros me parece que eh, le podés dar un eh, digamos un digamos tres extranjeros ya juegan como con la filosofía que tienen ellos en como se han formado en las universidades o con las que han venido y con dos podemos tener una identidad, una con todo más le más puede más dar más más una más identidad más. de juego Exacto, exacto Entonces yo prefiero dos Yo realmente prefiero dos extranjeros ¿Y jugadores a qué le apuntás? ¿A Treys la continuidad de Belía? ¿A Selen Zafara? ¿A Fede Aguerre? Y andás por ahí Gallegos Andás por ahí, andás cerca Andás cerca bueno, bueno. Eh, Lo que pasa es que como están en todas las negociaciones Y, y claro, los, son los jugadores que los quieren todos los clubes ahora ¿Eh? Que son jugadores que los quieren todos los clubes porque hay un faltante de Exacto. jugadores y al haber Exacto. un faltante de jugadores vamos con dos equipos más en la liga que viene eh, es, como, es como bien vos decís se van a repartir mucho ¿no? y, y hablaba, que hablábamos no siquiera, con Jorge eh? Paredes y Ronaldo y nos decía él un equipo que tenga identidad bien, bien de bostero. Boca, bien bostero eh, no, ¿hay alguna no, chance no. de la vuelta de EIVA? Mirá, yo te digo esto, la la, la idea es que hayan sido jugadores que hayan pasado la, esto tampoco es absoluto porque por ahí viene otro que no hay pero jugadores que hayan tenido eh, que hayan tenido un paso en divisiones inferiores para el club y bueno eh, es un poco la ese es un poco la, la idea después eh, veremos cómo cómo se van acomodando los tantos y si esto lo podemos de, desarrollar pero ese es un poco el el objetivo que nosotros tenemos Ronaldo, lo mejor, gracias por el contacto por el tiempo, estamos en, en permanente contacto, así que no, nos volvemos a hablar, seguramente nos encontramos en alguna cancha de barrio y mañana presentación oficial 5 de, de la tarde en Boca de la tarde, exacto. Bueno. Exacto. abrazo enorme, Ronnie bueno, muchísimas gracias y lo bueno, mejor bien, para vos eh. dale, dale abrazo, Ronaldo Córdoba, buen tipo